NOS ESTAMOS MATANDO MATANDO UNO no, no. CON PUETA no, no, no. DEL MUNDO ACABANDO LA LABESA no, EL PERRICO Y LA LENTA SON EL pan DE CADA DÍA LOS POLÍTICO ROBANDO ETA JODIA LA ECONOMÍA LOS CUPONES YA NO DAN NI LA tarjeta LA FAMILIA QUE ABUNDA LA POBREZA Y REINA LA GIN CETERÍA JULETASI TE DEJAN DE DÍA TE DAN POR DEBAJO EL AGUA Y TE QUITAN LO QUE TENÍA Todo el mundo choqueando y abusar la policía ya no confío en nadie ni aunque sea la madre mía one blow, one blow. la realidad que hoy en día estamos viviendo y si canto otra cosa te lo que mi soy estoy viendo rosa en está... Hoy en día a despertar al abrir hoy y pensar que esto que estoy cantando es una pesadilla pero sabes que es la realidad de lo que estamos viviendo y si te canto otra cosa soy un hipócrita y te estoy mintiendo solo les pido que tengamos más tolerancia que aprendamos a perdonar lo curioso de esto es que esta canción lleva graba más de un año y ahora queda todo lo que está pasando y a Dios me había puesto esta letra en mis manos y sí, si suena cruda Sí, estoy hablando pesado, pero sabes que es lo que estamos viviendo. Y yo no soy pobre no te voy a mentir, no te voy a decir que estamos en Disney World. Aquí no hay besos ni abrazos, aquí lo que hay envidia, venganza y morbosidad. De parte mía, que Dios me los bendiga. Padre amado, ten misericordia de nosotros. Derrama protección, derrama paz, derrama unión en mi la bella. Calm on fiber, fiber music far, far.